Segunda Samuel capítulo 10 Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo a n ú n su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con a n ú n hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas l l e g a d o los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a a n ú n su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces a n ú n tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva n a h a c e r la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón, Y tomaron á sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba. Veinte mil hombres de a pie. Del rey de Maaca mil hombres. Y de Is-Tob doce mil hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba De Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de a b i s a i su hermano y lo alineó para encontrar a los a m o n i t a s Y dijo, Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de a b i s a i y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a j e r u s a l é n Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Dadezer, e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, Los cuales vinieron a Alem, llevando por jefe a Sobag, general del ejército de a d a d e s e r Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de setecientos carros, Y cuarenta mil hombres de a caballo. Y i r i ó también a Sobag, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Adadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón.